Hola, un saludo especial, te habla Jairo y hoy quise hacer un podcast algo um, diferente a los que normalmente hacemos en este espacio y relacionado más que todo con las últimas novedades en astrología es así de simple. La verdad llevo trabajando unas buenas semanas implementando una herramienta online para la descarga del material que tenemos. Realmente Hoy precisamente, o esta semana precisamente, hace dos años, iniciamos nuestro primer curso virtual, exactamente en noviembre 8, un primer módulo con Cecilia, y el espacio como tal nació en octubre 20 del 2008. Han sido dos años de bastante, bastante información, muy enriquecedores en varios aspectos, a nivel personal, a nivel profesional, y mmm, como todo en la vida, pues estamos evolucionando y actualmente pues se ha creado esta nueva zona de descarga que es una zona en la cual muy fácilmente se puede ubicar todo el material que, que hemos tenido o se ha creado en estos dos años realmente es bastante bastante material a la fecha por ejemplo he subido unas 90 grabaciones de cursos de conferencias de sesiones gratuitas etcétera etcétera y aún falta por subir más no he subido todo Y, y pues es realmente un material muy, muy mm, enriquecedor para la para el conocimiento y la práctica astrológica. Mm, el perfil de este espacio está orientado a personas que de alguna u otra forma estén interesadas en aprender astrología con el enfoque así de simple. El enfoque así de simple pues es un enfoque muy particular, muy personal, es un enfoque... basado en un sistema de astrología que, que conozco, que aprendimos, pero que ha venido evolucionando realmente en las últimas sesiones y en los últimos cursos nos hemos eh, abierto a otras técnicas y otros sistemas, eh, principalmente de la astrología clásica, aunque realmente la astrología es una sola, independiente del enfoque que se haga o que se maneje. Entonces, Eh, ya hemos subido por ejemplo las seis últimas sesiones de la temporada 2 de talleres, temporada 2 fue que iniciamos hace tres semanas, eh, se subieron los previos y también se está documentando la información que se hizo, con los 16 talleres de la primera temporada también estamos haciendo lo mismo, se están documentando eh, para que las personas que en su momento no tuvieron oportunidad de participar o que se han conectado a este espacio posteriormente a la realización de esos talleres, pues tengan presente cuál fue el ánimo al realizar ese taller y cuál fue la dinámica y contenido que se expuso esto eh, lo estamos haciendo con la colaboración de una alumna, Jacqueline Muñoz quien ha venido realizando una labor excelente en la documentación de de los de los diferentes talleres que hemos venido realizando eso por ese lado eh, hay una opción de demo en la cual tú puedes acceder a la zona de descarga y ver qué material hay disponible Por otro lado, pues estamos de aniversario, son dos años que, que estamos celebrando. Esta semana me voy a inventar algo. Vamos a hacer una algo de lo que me gusta inventarme realmente, eh, pues favoreciendo a, a aquellas personas que de pronto ad, deseen adquirir algún producto. Y también vamos a lanzar un nuevo producto que estoy seguro que va a gustar mucho. Es un producto que vamos a, a desarrollar con Diego a partir de noviembre 20, Eh, eso es de este sábado en ocho días y van a ser los sábados a diferencia de los otros cursos virtuales que nos hemos venido desarrollando en días entre semana, este es el primero que vamos a desarrollar durante un fin de semana, es un curso extenso, extenso. les anticipo son 30 horas, es un tema a mí que en lo personal siempre me ha seducido y, y, la, y la sorpresa es que pues Eh, ha sido coincidente con la celebración de estos dos años de, de labores de astrología, es así de simple, entonces eh, es una forma de celebrar todos y pues eh, que de alguna forma dar una retribución a, a, a las personas que han creído en este proyecto. Bueno, seguimos con nuestros talleres, los talleres eh, tienen dos enfoques, un taller que estamos haciendo de corrección de hora con Cecilia, ya llevamos... Eh, tres sesiones aunque realmente una de teoría, otra de práctica, de, de, de hacer ejemplos con horas corregidas que fue excelente, una sesión muy buena y eh, hicimos una sesión también de sensibilización con, con Cecilia entonces los miércoles vamos a seguir, este miércoles eh, 10 de noviembre tenemos nuestra segunda sesión son sesiones teórico prácticas, no es un curso como tal porque nos dimos cuenta pues que, que corregir hora es práctica es práctica entonces eh, en un curso se pueden dar unas las bases en diez horas en doce horas pero realmente las bases las hemos venido dando durante dos años a, a través de la, de la del desarrollo de los diferentes módulos teóricos y pues consideramos que era más práctico y más eh, pedagógico generar el proceso de práctica, o sea, de una vez corregir hora en base al marco teórico que tenemos. Esto no significa que las personas que no hayan desarrollado los, los diferentes módulos no puedan participar del espacio. Como les digo, esto es una propuesta. Eh, sin embargo, en el, en el taller de corrección de hora ahí, Cecilia tiene un enfoque muy particular y es la, la, el uso de un formulario que ella ha venido diseñando en los últimos años, que es el que ella usa, basado principalmente en aspectos de medicina, los cuales son muy sensibles pues para no solo el dueño del esquema natal, sino sus padres, por ejemplo, eh, en el caso de, de padres. Y es todo un reto porque, por ejemplo, ya, ya estamos visualizando eh, corregir horas de personas que no tengan ni idea de su hora, eh, casos típicos, por ejemplo, de gemelos, gemelos astrológicos, eso también se ha hablado con Diego, Gemelos natales y gemelos astrológicos. Entonces surgen una serie de variables bien interesantes que hacen, pues, de, de este taller algo muy enriquecedor. Yo comentaba extra micrófono y también en algunas sesiones que, que en este momento estamos llegando a un punto en el cual estamos viendo el gran valor que tiene la astrología. Realmente cuando uno hace acercamientos teóricos eh, tiende, pues, a quedarse en eso, en, en teoría y, pues, hay, hay un concepto bien interesante, pero El, el gran valor, el gran uso está en desarrollar el, en, en la práctica, en la constatación. Y eso lo estamos viendo en los últimos talleres. El de, el de horas corregidas con Cecilia fue excelente. Eh, dos personas intervienen y en el momento en que las dos personas intervienen hay una coincidencia de ascendentes del momento con su ascendente natal. O sea, era una pregunta muy sensible al yo de esa persona. Eso fue fue muy bonito, esa esa sesión. Entonces ya estamos viendo eh, en la teoría, en la constatación, pues ejemplos muy muy valiosos, lo mismo con Diego, estamos realizando unas una sesiones de terapia donde eh, es un ejemplo de cómo se realiza una consulta o cómo Diego la realiza y estamos realizando con, con una persona, ya llevamos una sesión, este año vamos a realizar la segunda sesión y el objetivo es que de aquí en adelante traigamos personas, que presenten alguna situación real, pues que deseen compartir su, su situación eh, y pues, pues participan de forma gratuita, la única condición es que sean muy sinceros en lo que se está presentando, no es necesario tener hora corregida, porque eso es parte del taller, constatar la hora o hacer ajustes. Y, y, y ha sido muy enriquecedor, la, la, la persona que trajimos hace 8 días, hace 15 días creo, una persona que no sabe nada de astrología, que pues... De alguna forma considero que podría ser una herramienta que le ayudara en un proceso personal de relación de pareja y productividad y pues ha estado muy contenta con la, con la información dada y este viernes vamos a seguir con ella. Entonces los talleres siguen esa dinámica, con Cecilia es corrección de hora, no sabemos realmente cuánto va a durar, en esencia son... Mínimo, no sé, 10, 16 sesiones, no sé, pero realmente lo que nos interesa es hacer muy buen taller de práctica en corrección de hora. Y con Diego seguimos haciendo, son ejemplos de consulta y de lectura basada en casos reales. pues eventualmente también alumnos pueden participar con sus casos o, o hacer preguntas ¿no? relacionadas con los temas. Y el nuevo curso que arranca en noviembre 20, que ya esta semana te estaremos informando cuál es su alcance. Bueno, me han preguntado bastante cómo funciona lo de los créditos. El crédito es un, es un concepto que está asociado a un paquete o a un producto, Eh, si se dan cuenta, en, al, junto a este audio, a este podcast, voy a colocar un link que los lleva a la zona de descarga de astrología, es así de simple. Ahí van a encontrar una serie de productos que pueden ser conferencias, módulos teóricos de Cecilia, de Diego o conferencias puntuales. Por ejemplo, numerología o casas derivadas o los talleres. Entonces, cada producto tiene un valor diferente. Por ejemplo, los talleres... pues se puede adquirir una sesión de un taller donde adquirir significa participar de la sesión online y recibir la grabación o si ya pasó la sesión online recibir la grabación un crédito consume eso sí, entonces 8 créditos tiene aproximadamente un valor de de 64 dólares que ahorita no, no tengo el dato exacto está por ese orden o un solo crédito tiene el valor de 10 dólares para los talleres Para los cursos se sigue manteniendo el mismo valor en, en promedio desde los 100 a los 150 dólares cada curso. Pero tú al adquirir el producto estás adquiriendo los créditos correspondientes a ese curso. Y tú eh, se te da un acceso a la zona de descarga del producto que adquiriste. Y eh, con una clave personal accedes a la zona de descarga y puedes descargar el material cuando lo desees. Antes lo que hacíamos, nosotros enviábamos un correo electrónico con un link que tenía una duración de entre 24 a 120 horas. Y pues las personas que no leen frecuentemente su correo electrónico, pues pasaba este tiempo y había necesidad de volver a enviar el link. Entonces eso de pronto generaba un poquito de... De, de demora, sobre todo con las personas que no leían sus correos en la adquisición del material. Con esta nueva zona de descarga, teniendo ya los créditos, ya tú decides en qué momento descargas tu, tu material, tu producto y, y, y pues es una gran ventaja, ¿no? Hay personas que solo los fines de semana se conectan a internet, entonces utilizan ese tiempo para para obtener el material. Otra ventaja que tiene esto el crédito es lo que yo comentaba en algún correo. Eh, por ejemplo un curso de, de revolución solar que vale 150 dólares o el de esto, medicina que son 30 horas son cursos que son muy interesantes pero de pronto no se tiene el dinero en el momento para, para pagarlo para adquirirlo entonces lo que se puede hacer es se va adquiriendo eh, cada clase en la medida en que se, se pueda entonces eh, sale no sé supongamos un curso de 150 dio 30 da cada sesión a cinco dólares, algo así aproximadamente. Entonces se, se puede ir cancelando el curso a medida que se va se van tomando las sesiones. Es como hacer el curso de forma en tiempo real, pero yo, yo cada semana dispongo del, del tiempo y del dinero para tomarlo. Entonces eso pues tiene una gran ventaja. Eh, eventualmente pues eh, hay promociones a, a personas que quieran uno o más productos, entonces Es bueno tener claro eh, qué se desea hacer, qué alcance se quiere tener con la astrología, hasta dónde se desea llegar y en base a eso pues eh, tomar la decisión, me escriben y, y, y se arma un paquete, ¿no? no hay ningún problema. Bueno, eso era lo que les quería compartir. Eh, esta semana, hoy martes, hoy es 9 de noviembre, estoy enviando los, los accesos a los talleres, a las personas que ya adquirieron los talleres de esta semana. Quienes estén interesados y aún no hayan recibido o no hayan adquirido el, los créditos, por favor escríbanme. Me comentan que pues, si desean participar, por ejemplo, de la sesión de mañana con Cecilia, eh, me escriben, les damos el acceso y el pago se puede hacer posteriormente. No, no hay problema, se hace la, la otra semana o esta semana, el jueves o viernes. Bueno, entonces eso era todo. Eh, seguimos con nuestras novedades en Así de Simple, en astrologiasasidesimple.com. y estén muy pendientes del nuevo curso que vamos a desarrollar con Diego, que la verdad está muy muy interesante bueno un abrazo y hasta una próxima oportunidad